tiene que ver con el ámbito gremial aquí en La Pampa. Buen día. Eh, Marcelo, ¿está la fecha ya de la reunión de paritaria estatal? Sí, eh, en el último encuentro que habían tenido los paritarios, tanto en la paritaria de 200 como en la paritaria general, con la intersindical, uh -huh. eh, uno de los puntos acordados era volver a sentarse en agosto para empezar a negociar la parte final del año, en función de ese acuerdo y en cumplimiento por parte de los paritarios estatales, eh, hemos, digamos, acordado con las partes, arrancar la negociación el día 8. Así que la semana que viene ya. Eh, eh, en principio se especulaba que iba a ser eh, después del 15, cuando se conozca la inflación, pero bueno, han adelantado un poquito. No, no, mirá, eh, la verdad, eh, el primer encuentro siempre para que las partes empiecen a conocer las pretensiones y la posibilidad de ir avanzando, pero se estila también eh, darse el tiempo para esperar lo que marca el índice sobre la inflación de julio para tener un piso, un parámetro para poder negociar sobre algo concreto y cierto, sobre todo la parte final del año que va a ser una, una, un, un, van a ser meses difusos en cuanto a tener la certeza de cómo va a evolucionar la viabilidad económica del país. Claro, sí, siempre que se mueve el dólar en este país eh, empiezan a aumentar las cosas, la inflación se dispara. Sí, además, bueno. además vos sabés que es un tiempo que va a estar eh, inexorablemente marcado por el ritmo eleccionario donde los eh, especuladores protegidos de este gobierno nacional eh, van a estar atentos al a, a, a cambio de clima y eso también va a incidir en la situación diaria de todos los argentinos. Claro. Eh, Marcelo, ¿esto significará que puede llegar a haber eh, una oferta más corta? Digo, que se negocie No hay, vez, ¿no? No ha, hoy no tenemos, no te puedo adelantar nada no, claro. porque vuelvo a repetir eh, la negociación concreta empieza el 8 y ahí en donde se empiezan a dilucidar y a ver las pretensiones y las posibilidades de alcanzar, mm. eh, pero hoy no hay una fórmula definida pre, preestablecida sino, te vuelvo a repetir, lo que simplemente se ha puesto en marcha el cumplimiento de lo acordado en la última paritaria que decía que la parte final del año se iba a negociar a partir de agosto. Mm, claro. Está bien, y son las dos, me dijiste al principio. Eh, la... No, no, las dos. No, en, en, en la provincia de La Pampa tiene una política salarial única para todos sus trabajadores, ahora por la conformación de discusión eh, paritaria, donde tenemos la ley de paritaria docente y la ley de paritaria claro. para los empleados públicos, se hace en ámbito separado, pero vuelvo a repetir, nunca hay una propuesta diferenciada para uno u otro sector. ¿no? Uh -huh. eh, Marcelo, ayer eh, a la tarde enfermeras ahí del hospital eh, anunciaron que van a trabajar a reglamento. Eh, ¿Te han notificado no, esto? No, no tengo, no tengo comunicado administrativamente nada por parte de la entidad gremial. Eh, entiendo que es una negociación interna que se está llevando a cabo con el Ministerio de Salud. Eh, pero seguramente en el transcurrir de la jornada eh, vamos a tener alguna notificación, ya sea por parte de la patronal o por parte de los trabajadores. Claro. Eh, Marcelo, ¿y las eh, paritarias sectoriales cómo vienen funcionando? Eh, eh, bien, tenemos hoy eh, parado definiendo algún punto del temario la de judiciales, pero esperamos que en los próximos días se va a resolver para avanzar ya en eso. Uh -huh. Tenemos la, la vialidad, la de salud, la de eh, legislativos que se han juntado, estamos homologando acuerdos, en el día de ayer hubo acuerdos importantes en, el, en la área legislativa, no se nos ha llegado, en el mismo día sacamos la homologación teniendo en cuenta que había temas urgentes para los trabajadores como un sistema de becas y distintas cuestiones, con lo cual nos permite decir que estamos... En siete, ocho puntos de la realización. Seguramente la semana que viene también la de la de Cipos va a estar eh, avanzando y en función de eso ya te vuelvo a repetir las paritarias, excepto esta eh, este, este problemita que hay en cuanto a la visión de un temario eh, presentado por los trabajadores judiciales. Calculo que, que la semana que viene lo vamos a estar destacando. Está Marcelo, la última que te hago. Eh, por ahí me adelantas algo. Eh, ¿seguís, eh, vas a tener continuidad en el gobierno de Sergio Siliotto? ¿Has hablado algo con él? No, no, he hablado mucho. Yo, Sergio, te digo lo mismo que dije a... Me une en la amistad personal más allá de la política mm. y entiendo que son tiempos donde él tiene que reafirmar primero una visión de lo que quiere de su gobierno para después empezar a hablar con los distintos interlocutores más allá de lo que uno puede tener como, como, como noticia por los diarios. Todo eso... Pero vuelvo a repetir, no, no es una, una cuestión que hoy me desvele eh, en función de que cada uno tiene proyectos personales y proyectos profesionales que también pueden pasar por otro lado que no sean los pública. Bien, Marcelo, eh, gracias. No te sacamos más tiempo. Muchas gracias. Un abrazo. Nunca me sacas tiempo. Al contrario, bueno, me permití comunicar lo que hacemos. Gracias. Bueno, eh, abrazo. La palabra de Marcelo Pedontá, el subsecretario de Trabajo, eh, el 8 El 8 de agosto, primera reunión eh, de la mesa paritaria, tanto la intersindical como la de docentes, eh, para empezar a ver cómo va a ser...